Hola, bona tarda. bona tarda, bona nit a tothom. Bona tarda, bona nit a tothom. Estem una setmana més aquí. Aquesta setmana és una setmana nadalenca i acaba no m'abo d'escoltar bé. És una setmana nadalenca i estem amb vosaltres. Aquest dia aquest dia que pràcticament pertany a el que és el Para Noel, però Para Noel para Noès, Podría ser para de Joel, podría ser para de Naya, podría ser para Damar, podía ser para para de Juan, podía ser para para para para y para de para para que le me un para del heavy metal, un de heavy metal exactamente, sería heavy metal, pero bueno, le me comienza a escuchar un para del heavy metal, uy, ¿no? Eh, amigo, de heavy metal para no, para no, que no solas bien, ¿eh? Para no, pero eso ya es una cosa personal. ¿Eh? Eh, a intentat tallar, i ho he tallat amb vosaltres, a que us fastidia. Bueno, no te pienses, eh, no te pienses. No, no us fastidia, no us fastidia. Aquest vespre màgic del dia 21, a punt de ser rics demà, bueno, seràs tu, perquè jo tengo muy pocas posibilidades. Us fastidia. Tengo un par de participaciones y poco más, o sea... Mira, tens la mira, la participació de Metal Vortex. Tens la participació d'algun festival, tens la participació d'algun bar en el que prens birras, d'algun badulà tens la participació de moltes bandes, però sempre toca pagar. Sí, eso sí. Damas el teu Diamagic. Bueno, Es útil és útil banda, diguéssim, aquesta la La sentiré la que Bueno, Venga, ya está el pues, momento. De... Ya, ya, ya está es de ¿no? ya, a... ya pasado. Después ya de la tensión rollo. del principio, ya sabemos. Hemos tardado otra vez en entrar. Esto ya, esto como le decía Pepe, tal es como los conciertos. Sí. Ya sabéis, cuando empiezan los conciertos. Siempre la primera canción no acaba suena, de sonar Suena rarilla, ¿sabes? Y, y al final acaba funcionando Pues este programa es así Este programa es lo más parecido a un concierto ¿Vale? Vale menos a más. Este programa es como un coche diésel <risa> poquito poquito claro. Y lo vamos calentando Bueno, alto siempre. Amigos, brothers and sisters Que dirían los de Rostatu eh, Vamos a empezar con un clasiquito Estamos hablando de una banda Que tuvo su momentito Estamos hablando de Cinderella Una banda apadrinada por John Bon Jovi Y que. Y que fue Fum. Que, ¿Para qué para la, la bufa Fox? ¿no? Bueno, ¿no? era una banda se presentó así como un poco como una high Band de, esa, de la época, pero la verdad es que no eran exactamente igual que los Monley y compañía. Eran diferentes, tanto en comportamiento, que tanto el guitarrista se mudó hace poco, eh, como. Bueno, en imagen sí, un poquito, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a poner su LP de debut, su LP de debut, que se llama Nice Sons. Y del año 86, y ese tema principal que se va, Naison, nice una gran canción. Bueno, pues aquí estaba la canción de noche, esas canciones que os ponéis vosotros para, ¿eh? ya sabéis, para ¿eh? cuando llegan las doce, os ponéis nice Sí, yo ¿eh? creo que Cinderella querían ser los ACDC americanos, ¿no? Sí, Un poco es por verdad, porque tal, sí, y... sí, sí, sí, sí, sí. siempre vamos a combinar sí. lo que hablábamos. Se parece la voz de, la, de, ah, la voz ah, de Brian sí, Johnson sí, bastante, bastante. Sí, sí, sí. Brian Johnson de sus buenos... ¿Y por qué no van fichar en contra de Axel Rose cuando va a fallar? Pues pudría, está por, pudría, por allá, ¿no? Ah, ¿no? sí, ya, pero este tío siempre ha tenido muchos problemas de voz, ¿eh? Pero bueno, era más negocio traerse a Axel Rose. Podrían haber traído a mil cantantes antes que a ese. Lo que pasa es que, claro... Para Europa sí. A lo mejor para Estados Unidos no te digo que no, ¿eh? Porque sí que el Tom Kaffer de Cinderella sí que es más popular y tal. Pero aquí en Europa, que era la, la, el tramo que les faltaba hace en ese momento justo, yo creo que, claro, Axel Rose sí que lo conocen en, en, en más sitios y tal, era... era mucho más emblemático y también más comercial, ¿no?, a efectos de decir, joder, se nos ha ido esto, pero mira lo que traemos, ¿no?, que además era justo cuando estaban las noticias de que se juntaban con los Guns N' Roses, se volvían a juntar y tal, o sea que, que se hablaba todavía de Eso Fue Axial muy Rose. parecido a la movida que hubo cuando, sí. cuando se largó el, el, el Richie Blackmore a, a, a escala menor. ¿Vale? que tenían que tocar en Japón y estaba el famoso Mr. Udo, que era el, el promotor y tal, y dice, pues, aquí hay que montar una historia, pero rápido y de impacto. Y metieron a ellos training. Mm. Pues tú ahí ese training y dices, eh, papé, cuando el que te se ¿qué dices? No, me han pagado no, no. un pastizal y estoy tocando con ellos por eso. Claro. Por mucho que diga que lo respeta y lo que sea. Venga. Sí. Ya sabes cómo va el mundo del business. No. ¿Eh? Bueno, pues no me continúa, Sergio, ¿no? Pues nada, vamos a continuar. Vamos a tener es un esa... programa Pernadalenc. Eh, y tú, ¿tú estás portando estás portando ¿eh? una una una navala, ¿no? Bueno, esa canción yo creo que es una canción de Navidad, ¿eh? Naison. Ah. ¿Nason? ¿Por qué? <risa> no lo sé. ¿Por qué le doy la gana? Me he fijado en la letra, pero no, no lo por creo. Eso bueno, pues <risa> nada, amigos. Eh, eh, después de. Ya, ya no lo diréis vosotros, que sois muy listos y muy inteligentes y domináis mucho el inglés. Gracias. Y así nos explicáis de qué coño va la de Nason. ¿Vale? Pero yo creo que irá algo de eso. ¿eh? Es una intuición. <risa> es de la noche, creo. Bueno, sí, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues nada, amigos. Vamos a continuar con una sorpresa. Una sorpresa que. que así mirando YouTube, porque ya sabéis que tenemos que estar al día para poder explicaros cosas, eh, viendo así un poquito, bueno, el rollete, ¿no? Que viene Met en que Metallica toca su nuevo tema en directo y todo el rollete, ¿no? Y sorprendentemente, pues, ves por ahí de que están tocando un tema de UFO. Y de hostia, tío, Metallica te manda un tema de UFO, ¿y a qué viene esto? No no no, no lo sé exactamente el por qué, es posible que tenga... Porque también tocan otra versión o lo que sea, pero bueno, esta iba más para mi terreno. Y vamos a poner este tema que está tocando Metallica. No sé si lo han tocado solo una vez o lo que sea, pero no os preocupéis que ya la venderá Metallica. Con no el no, tiempo. No, okay. Y los de UFO estarán eh, deseándolo je, je, je. que lo editen. Hombre, eh, favor, está Phil editen. haciendo. <risas> <risas> ya te digo que no me puedo morir. Y un saludo a Phil que se recupere del corazón. ¿eh? Eso. Igual llegan los business y tú estás en el otro mundo. Pero bueno, no te preocupes. Ya habrá alguien que se lo chupe. Bueno, vamos a poner un, L, eh, un LP. No esta canción qué, es del LP de Wild. De guay, Frontier de... Acércate, acércate Andeín yeah. de... and o Sen del año 61 Ya no estaba Schenker, estaba eh, eh... Me recuerda al trabajo de Megadeath Al último de Megadeath Que también tiene tres frases de. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ¿eh? well, well, well, well, es 81, como los patillos volantes Es verdad que cuando se fue Schenker Tuvieron dos o tres años buenos Con el Paul Chapman Que también murió recientemente Eh... Paul Tonga, Tonga le dice en el Tonga. Bueno, pues nada, vamos a poner este tema que se está tocando Metallica. Es un gran tema, pero la verdad es que nunca me lo imaginaría que lo tocara Metallica. Es un tema, pues, de jarro que elegante, como lo es eh, Ufo. El tema se va Is Killing Me. C canta Ufo de Snyder, ¿no? ¿Qué? <risa> Perdón, ¿eh? podete niáu a señors dels dels platillos volants, aquella del senyor omni, a què se d'alguna alguna penya diu que lo que són els cisars aquells que volen per llà amb un tío amb la caputxa vermella, són omnics que venen d'un altre planeta. te ibas al nobleza y te bebías el vinacho de ahí, ¿cuántos ovnis has visto? Eh, perquè tu veïes omnics, jo lo que pasa que el mismo és volador no identificado sí. OVNI y UFO es un NO o sea no conocido Flying Volador Object ah. pero el problema ah, el es que yo es cuando cuerdafalco lo con sal nobleza Patorra, como digo que qué esa persona aquel yo lo que veía era que ni ves volan detrás volan sí, y cosas pero así no eran, pero no eran eran objetos voladores pero eran identificados y te, o sea, te podías no, con lo no identificaban ni un si <risa> sabía que se pasaban <risa> sí sí sí <risa> Cuenta la leyenda que te ponías a cantar el ah, temas vale. de de homies burnes para para ti no eran identificados claro y aparte no, para, para, ibas ibas ibas para i, identificarlo i, i, i, Ya te, digo, yo ya que te no... digo, bueno, vamos no. a seguir eh, etapa fechas pre-navideñas y bueno, vamos a, a con una novedad que saldrá en febrero, pero bueno, ya sabéis, ahora ya la verdad, antes en este mes todavía pues eh, habían novedades y tal, pero bueno han cambiado ya la, las costumbres del mercado y tal, si es que las, febrero. Ta ahora ya no se regala nada en navidad y menos música, la verdad, así que no, no, no hay mucha novedad, pero sí que hay adelantos Que veremos pues, eh, a principios de año y que ya van saliendo. Uno de ellos son los del el, el nuevo disco de The Winnery Dogs, anda, anda. titulado 3, porque es el tercero. Son muy extraordinariamente originales. Y bueno, han sacado un vídeo con una canción titulada Xanadu, como todos sabéis ya. Waterloo. No, Después no algo, no, pero no Se parece Ah, nada. no, era una de Xanadu también Era de Xanadu Xanadu tienen los, los Bash tienen una canción Xanadu Abba, también Abba pero también. Es, es más Es otro rollo Xanadu, Freseneta Y de todo ahora mismo Y bueno, el caso es que Bueno, ya conocéis Todos los Winnie Dogs, Es un power trio de, Es un rollo super grupo Con Mike, Mike Porno Y eh, a la batería Billy Sheehan al bajo Y Richie Corsen a guitarra y voz además pues los, si queréis verlos en directo pues están confirmados para el Rock Imperium festival que se que se celebrará en Cartagena el, en junio en del 23 24 y 25 de junio así que nada sin más eh, os dejo con este tema en el que bueno la verdad es que su calidad es brutal pero también eh, la canción no yo creo que han aprendido a que no hace falta mostrar en todo momento lo buenos que son ya tienen sus momentos de gloria Y lo que se tienen que dedicar es a hacer buenos temas, ¿no? Temas redondos, con un buen estribillo. Redondos, como diría soneta, Serpa, con un agujero en medio. Con un agujero para que ruede, ¿no? Es una gran frase. Eso bueno. salió un disco redondo con un agujero en medio. Claro. Como todos los putos eso, discos. Eso eso, eso <risa> es año. Se lo voy por favor. Bueno, Mira, eh, es una gran frase. Escolta una, sí, eh, bueno. una cosa. Escolto una cosa. ¿eh? Arcisas ¿eh? Deu es un rey infantil. <risa> Faresnen sería un Mira, bueno, Pero es una gran parida, tío. Hombre, sí, un donut. Con perdón por lo de agujero, ¿no? Eh, hombre, tampoco hace falta... No. Bueno, ya sabes que no, que es un agujero... ¡Que miras, bobo! Yo no soy un tío. Bueno, pues nada, ahí tenéis a The Winnie the 2 y este es Shanadu. Vamos a disfrutarlo. Como un montón. No. ¡Que miras, bobo! <risa> Pues unos musicazos, sí. fuera de toda duda, te puede gustar bueno, más sale, o menos. Sal, pero sal, sal lucido, Yo creo lucido, que sí, eh, por lo menos. <ríe> sí, desde el primer momento ya. Sí, si, tú de, que, si tú decías que, que hay otro. Hombre, pero hostia, no sé nada. Y vamos, <ríe> que ahí todo el mundo intenta meter ahí. Lo suyo ¿no? Bueno. Y el Richie no, Kocen este parece sí, que le ha metido bastante al whisky, ¿no? También tiene, una oh, voz tiene huella, la voz, eh, la voz sí. cascada, sí, sí. No, pero, tiene... pero bueno, también tiene unos agudos y tal. Y 52 años, 51, tiene más, ¿eh? Sí, sí, era es. muy joven cuando Antonio en claro, No pegaba en pocho, no, no, no en en... Y ya empezó antes. Era un sí, guitarrista, era, era Hero de... Que yo me acuerdo De comprarme un disco De segunda mano suyo Cuando era eso Y digo Hostia que este, Esto no es el típico shred, ni, ni mucho menos No, ¿no? Además, es más blues y tal y, sí, tío, sí, sí tinta... la pinta que tenía y No tiene nada que ver Con Paul Gilbert Toda esta peña Que no, viene el, el, el, No tiene nada que el, ver es, es, muy ra... es muy rápido Pero luego tiene El, el toca sin púa eh. Toma sí, con sí, los sí, dedos sí y Pero más acústico ni nada de palanca tipo, No, no, no Tampoco distorsiona demasiado Es un rollo Más blues y tal Pero está muy bien ya bueno como todos sabéis también he hecho ya un par de discos y está también por el a por el tercero con, con Adrian Smith de, de de Iron Maiden o sea que está moviendo y además bueno y como tiene su su carrera en el solitario que tiene varios discos sí, y está bien. bueno está que, es que, es que poco... se está muy muy arriba y nada sobre todo la posibilidad de ver tres monstruos de la escena ¿no? como como son porno y Sheehan y corsen juntos en un escenario eh, lástima que parece que es que solo actúen aquí pero bueno Yo estoy esperando que todavía eh, aquí en Barcelona haya un macro festival con el nombre que sea donde sea, porque ya no. El doc no, fest. fest, no, el doc, el doc, o, el doc, <risa> o lo que sea <risa> o, el, o el pop fest, lo que sea, pero que sea aquí en Barcelona y que. O el nobleza, que nobleza fest. Mucho, <risa> el nobleza yo, yo, todavía, David. yo me acabo de enterar del del agafa el cochen. Agafa el coche en <risa> puente vale, vale, vale, va, Venga, Pepe, Pepe, en tu momento El machete, Pepe, eh, el machete eh, eh, eh, eh, que, caña, caña, tío, tío, que es tarde eh, ya, hostia ¿Cómo has podido hacer eso, tío? Que gente que ya ha cenado Que es Navidad Pues bueno amigos, ahora nos vamos a la oh, Comunidad sí. Valenciana ay, ay. Con una muy buena banda de death Metal, desde las montañas del interior De Alicante rico, Altea, no, era... Y ya que nos vamos a la Comunidad Valenciana Un saludo para Juanpe Que estará ahora con el camión di Dirección Valencia, que ay, es ay, un muy buen oyente De Metal ah, eso, eso, Juanpe un bien. saludo y esta canción va dedicada a ti Ya te explicaré más lo que es el nobleza Finestral. Finestral. Y bueno, Finestral. Fundados en el 2013 y con un directo Que a cualquier fan que le guste el death Metal No lo va a dejar indiferente Y me refiero a Bill, v.i.l. Bill, que ya con dos trabajos de estudio, el primero en el 2014 y el último este 2020 pasado, el Ancestral, que es un trayazo en toda la cabeza. O sea, sin más os dejo a Bill con el tema Ancestral Theory. No me daño, Tralla, eh. metralla de estos valencianos, Dean Metal en toda regla. No me hagas daño, por favor. No, el machete de brujería lo tengo aquí a la no lo que pones ahora. ¡Ah! Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta tralla matralla de estos alicantinos llamados Bill. No como Búfalo. ¿Ah? Es que me lo habéis dejado a huevo. David, eh, lo siento. Te va, ha, ha, ha sido más pe... rápido. <risas> Juanpe, va por ha aquí. Ha sido más Que va eh? camino a Valencia, Juanpe, con tu camioncito. Ay, ay, ay. Sí. sí. Oye, estás quedando en Aison, ¿eh? Ya sé que es bueno, ¿eh? ¿eh? ¿Fastidias es porque estás unán? Oh, hola. Oh, hola, amigos y amigas de Metabortes y también de, de Mundo Maldini. ¿Cómo estáis? ¿El mundo quién? Eh, eh, ya tenemos campeón. ¿El mundo quién? <ríe> y vamos con uno de los eh, Juntamente con una cierta una con sí. SA y brujería, uno de los shows de la de fin de semana. No, el show del, de, de, del Cup de semana que es la peña que voy a pasar de México a Estados Unidos. ¿Eso qué? ¿Eh? ¿Es el show del cap de semana? No, no me refiero a un no, show. Vale, vale. Shows. vale. Show. Eh, que posiblemente pase a, a, los, anales, Shorts, a, a los anales de la historia, a los anales de David. Anales. A los de David. <ríe> Hablamos del concierto de Stingers, el grupo senior de los Scorpions, que tocaron en bóveda este viernes. Y bueno, hay reacciones eh, diversas, aquí la entrevista, una entrevista realmente de puro periodismo, donde bueno, luego la repasas y tal, y ves el show, con bueno actuaciones como ya sabréis de David Palau como invitado, que tocan el final show de Serrat, este sábado domingo, en el Palo San Jordi. Y bueno, con, Mills. con un y Robert Mill se encuentra entre Robert y Rudy, eh, también apoteósico, desde de Cambio y de eh. <risa> eh Y bueno, eh, repasando la entrevista, pues bueno, aqu aquello de vamos a ir a muerte con nuestros temas propios, ¿vale? Pues parece que no acabó, de, solamente hubo uno, y lo vamos a corregir, vamos a corregir este, este punto aquí en, la, en el programa. Pero bueno, se abre la mesa de debate, de medio minuto, de bueno, qué es parecido el concierto. Eh, Pe Pepe, Pepe, Pepe ¿qué, ¿qué sensaciones tuviste? Yo estuve en Sociedad Alcohólica y Brujería, y sí. un 10 sobresaliente. Sí, pero de, de Singers estamos hablando. ¿no? Ah, no, no estuve. Pero ¿qué, qué sensaciones tienes? No estuve, no puedo opinar Ya está, bueno, si sí me puedes tener En fin Porque Pepe es una persona que si no, opina Ya para mí sí. estuvo calla. fantástico y hasta calla, Si eh. opina, empina Pues nada, estuvo fantástico y, y lo único que eche en falta es un poquito más de tiempo Y sobre todo que No quiten canciones de Shabbat música por favor Que era un toque que lo hacía especial Porque si no al final se acabarán pareciendo a Scorpion Ojo sí. David, ¿Y los son mails? David, di tu bueno. opinión ¿Qué te pareció? Rápido Habla del tema estrictamente musical, eh? Jo em va semblar que va ser un concert molt curt, en el que realment van sonar els temes que tothom voldrien que sonessin pràcticament, una mica de calç, una mica de sorra, però que tothom voldrien que sonessin i va faltar possiblement la sorpresa, algun tema sorpresa. Sí, dos, fue, fue, fue un concierto muy eh, e, e, e, estupendamente ejecutado, perfecto. Pero sí que es verdad que fue corto, muy efímero, muy corto. Sí, eso te so, a... Solo hubo un par de temas sorpresivos que podría ser el último y Aníbo el Reggie este sí. y la de Picture Life, que claro que se la dedicó a Robert Mills. Que... Y pero faltó Robotman Man y más temas que suelen tocar. ...y propios, propios... Y, ...y Written on Love... ...pues vamos a intentar corregir esta tendencia... ...de su disco del 2017... ...es Qué el fantástico. Tra Transition, Transition... ...y vamos a poner el cover... ...el cover que estáis todos esperando... Vale, ...de Peso no Boys... Vale. El, ...el Heart... Vale, ...eh... Un, ...un gran, gran tema... No. ...pero es un gran tema... ...o sea, es una grandísima versión... ...a la altura de Grim analysis de Judas... ...o el... ...o el... jury o el really Me... ...de Van Halen... Eh, ...vamos a poner este Heart... ...y lo vamos a dedicar... ...a uno de nuestros oyentes... ...que actúa más... ...con el corazón... ...que con la cabeza... a marín estúndes u uh, a ah. un tema gran versión y gran vídeo también, eh, un vídeo también muy, no sé, muy trabajado, trabajado. Sí, sí, sí. Bueno, va a ser un tema, diguémos que una cosa que va punxar yo una mica, a Stingers en las preguntas, porque no de Modern Talking o de Shop Boys. i Y que ya, diguémos dins de lo que és la formació que de Metalvórtex, doncs es va ter els resultats el van deixar a Javier Pobret sense prácticamente deixar-li una paraula en aquell moment. Bueno, ya se ve que este va sense el que son Metal Vortex, este mes dimecres de 8 a 10:00 del vespre de aquest Nadal de forma imparable la semana que ve. La semana que ve us direm què farem, perquè falta idees, o no podem proposar. i que també estem a través de Asalto Mata Radio Rock, este a través de Radio La Senia. Bueno, pues anem a continuo amb una altra formació que va treure pràcticament el novembre el que va ser el seu segon LP des dels USA un to entre metálica pantera LP no, perdona, va treure el seu singles perquè els LP són de bastant enradera aquesta formació s'anomenen malos d'extra malos d'extra malos d'extra, tío, què passa? Deben ser buenos eh? <ríe> y el singer es... la ponte las gafas que ya te estoy viendo no, hombre, así... A ver si no se llaman así Aquí sale si... se... ha florero, tío Se lo ha bebido alguien, y eh Y el singer simplemente es, es, es, es <ríe> diu Tomorrow, yo os digo que, que el seu show Está entre Metallica y pantera ¿Qué os tenido? Venga ¡Malos ¡Malos de extra! <música> Another dose of senseless politics Speak the truth no one would ever dare Can't escape the collective nightmare Free me Let me be Bleed me Hear me Shut your mouth and fucking stand it line Just listen and you will be Take your question to self-righteous anger and you'll into a brand of police state. Free me from the guilt. Let me be lost in the shadows. Bleed me for everything I am. Hear me, I will not bend. I will never give my life for this world you prophesize. I will never. My mold, all about freedom. Stronger, free me from the shadows. Let me be lost in the shadows. Free me for everything I am. Hear me, I will I will never give my life for this world you prophesize. I will never belong to the high lords. I will fight. Bueno, pues que teníamos aquesta peña Malus Dextra des dels USA i amb dos LPs, digues informats ja, i aquí, bueno, teniu aquest tema, que és el single de 2022 després de pràcticament sis anys sense treure un tema. Sí, que han tret un tema single recuperatori, però aquesta renomada. Aquesta tenia Aunque continúen. Pues nada, vamos a continuar con un grupo de thrash metal de la Bay Area. ¿eh? De la Bay Area. Eh, thrash metal Bay Area. San Francisco. Una banda muy particular porque eran muy jovencitos y eran prácticamente, ahora me puede corregir Pepe o David, ¿eh? que eran familia. No, estamos hablando okay. de Angel Eran adoptados, ¿eh? creo. ¿eh? Sí, había adoptado. <risa> Familia adoptada. Bueno, había alguno que eh, era expósito. Al ¿no? el metal expósito. Es valuta, es valuta, algún es valuta, bastardo todavía, ¿no? Hola. Bueno, no sé, amigos. O sea, tenemos el WhatsApp, agarrar, el WhatsApp que echa humo. De toda, con la, corrigiéndonos todas las chorradas que decimos. Bueno, nada, vamos a poner ese debut de... Yo, por gusta? cierto, la primera vez que vinieron de Atán a la Barcelona, tengo una foto con uno de los guitarras, que era jovencillo. ¿eh? El... Y era chivá, tío. No, no, no. que durando Estaban durante, mientras que... Eran... ...Festival Transmetal, De Atangiel, Visual Rumors... ...y el otro no me acuerdo... ...y mientras que tocaban los otros... De atániel estuviera allí con la colla... ...y nos hicimos unas fotos con, con uno de los guitarras... Uh -huh. ...sí, sí... ...son recuerdos de estos... ...recuerdos vagos, ¿no? Bah. Muy vagos no, recuerdos... ...yo por la foto... lo ¿Os gusta el debut de, de Atangiel o no? Ultraviolence... ...fue uno de los mejores <risas> discos que tenía de nada, ...que por cierto el último también es un pepinazo... ...pero en aquella época... La verdad que marcaron marcaron una línea. Dicen que el segundo dicen los expertos que el segundo se desviaron un poquito. No, era Mollmilló. Sí, es Mollmilló. Calidad, calidad Mollmilló. Sí. Este en parlant que la venga a surgir, aquel LP que vas a presentar tú, el 87. Eran personas que estaban entre 12 y 14 años. No, 12 no, 14. Entre 12 y 14 años. No, espera, no, había Escúchame una cosa, tú me tú me dices que era la familia, ¿no? Eran hermanos. Pues eran cuatro basons. Sí. Pero uno no, era. O sea, no pero era no, segueda, no, segueda, no, segueda, sí, segueda. sí. Pero eh, a eso que comentabas, David. 12 y 14, no, hombre. Por norma, el segundo <risa> sí que es verdad que, que dan un salto cualitativo a, a, al Teoría pues sí, sí. Violent. Pero eso eh, ha pasado en, la, en casi todas las bandas. El, el, el primero está bien, el segundo dan un salto y el tercero. Por norma, el tercero es el que, como por ejemplo, el Raining Blue de Slayer, el Master of Puppets de Metallica, eh, y el tercero de tancar el Temón After de Tankar. Eh, por norma las bandas así sobre todo entre entre metal el tercero es el E.G.T. Pues yo he leído entre los especialistas que he podido contemplar por ahí que dicen que el segundo era eh, un pelín diferente. Y ya, y, y ya no hubo un tercero El segundo diciendo, ¿no? que dices tú Que Sergio, es verdad que fue un poco diferente Porque como comentaba también el David Que, que me va con la acción de que fueron más, más técnicos Eso y no, es y, la palabra. y no fueron como en el T ultraviolencia Que ya, de, que no que ya sí, el que título lo dice todo Ultraviolencia Correcto, que Y eran espera. más guarretes Como sí, por ejemplo exacto. el primero de Sepultura El Morbid vale. Vision O los S.B. Cruelty de Sodom Claro, eran más, más, más cañeros Hasta que poco mes a poco mes no orgánico Més noplas Bueno, pues nada, no, amigos Vosotros mismos opináis Ahí vamos a poner el tema Kill as one Porque opináis Death Angel ¿Cómo te va a poner? Bueno, ahí teníais, a, os ha gustado muchachos Que sepáis, eh, ya, ya me han llegado Que se apareció a, a muchachos Guasa, Que eso de 12-14, no sé exactamente eh, Pero bueno Me eh, he estado aquí el Pepe y yo, aquí bueno, a todos la rodona sí, Ángel flipaba, Ángel sí, sí, flipaba sí, sí. Para que estaban parlantiguéssimo en chino sí, sí. Estaban parlant en chino para yo, creo, yo creo que Batalla tienes, de gallos aquí. Aquí. En la Transmetal, la historia de The Angel, Pero tienes ahí esas fotos pegadas Tienes pegado lo de la... <ríe> es verdad que es parecido, pero no tanto No tan bestia No te a falta ver, decir que tienen ocho años. A ver, o sea, tú, tú intentas si decir que... Ancho, eh? tú intentas decir que Transmetal está humitejada? sí. La Transmetal está humedad. Tú tienes la mitad de la revista Transmetal. No, debe ser está cosa, está de la, de la, de ¿no? ser por los años y tal. La caja de frutas en ahí. De Dígame de una cosa. Ya, Dígame de una de cosa. <risa> ¿Quién está o qui a Metal Vortex, de verdad no os para el Heavy Metal? ¡Hala, <risa> al hala! Al ¿Nos esté ocurriendo para el Heavy Metal? Hace un rato que estaba en un área protegida. Sí, bueno, es que te hice una cosa y la <risa> contraria, O sea... Ya ha pasado, hasta ahora, ¿eh? Ahora se puede decir... Corredores of Power. Así es. Sí, M'entens? Això, per què ho va fer? Per què ho va fer, Gary Moore? Són les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus. La humitat és del 77%. Ara sí, comencem a entrar, comencem a entrar amb una altra tònica. I no és de sueps. No, és la cas. Bueno, pues vamos a... Bueno, cada dia, La que vas a cascar. La que vas a cascar. Bueno, pues seguimos con novedades. En esta ocasión... ya eh, ya adelantamos un tema que la verdad es que gustó bastante y, sorpre y nos sorprendió Hablo de Steve Bay que eh, como sabéis va a sacar un disco en enero, el 27 de enero concretamente de un Unreleased Rock álbum. y ya pusimos un tema porque bueno, ya explicamos un poco que es un disco que, que en los 90 eh, hizo con, con el cantante Johnny Gash Sombretto eh, rollo... rock, rolló un disco de rock porque él en ese momento pues estaba en la cultura motera y tal y bueno, se juntó con ese cantante y hicieron un disco de rock y justo cuando ya estaban editándolo y tal, eh, Johnny Gash eh, falleció en un accidente de, de, de moto y, y bueno, pues dijeron eh, no lo sacaron y estaba ahí durmiendo hasta, hasta ahora que ha encontrado el momento de, de sacarlo, es un disco de rock directo Ya, ya, ya os digo... Pero la Steve verdad By es que tuvo ¿no? Sí, sí. Y lo pusimos aquí, la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Ha sacado un nuevo disco, acompañado también de un, de un vídeo que podéis ver por YouTube, titulado la canción Buster. Oye, nos hizo un, un, un... me gusta el Steve By, ¿no? Sí, dijo, gracias, amigos. Gracias, amigos. Sí. <risa> gracias, <risa> no, gracias, nobleza. Gracias a... Y hey, ya no he comido zanahoria, pero sí, Steve Bay. También te conoce, Pepe, ¿o no? Steve sí, By. te conoce, sí. <risa> me ha invitado para ir Navidad, pero no, no, no. eh, lo que vais me tienes que invitar, ¿dónde? eh. Que te... ¿Dónde vais, no? No muy buena. <risa> Perdón, <risa> eh. Perdón. Bueno, pues nada, pues. <risa> a ver, no me vienes a, el esto... a ver, tío, sí. que empieza ellos. Muy fácil. Steve ¿eh? ¿dónde vais? ¿Dónde vais para Navidad? Eh? Pues nada. ¿Eh? Eh, ¿Para evitáis Pues nada El tema Busted Y espero que lo disfrutes. No es Lo he disfrutado yo De la moto ¡De la moto tírate! ¡Tírate de la moto tírate Si te tira de la moto Ya no te podrás caer Bueno, ahí hemos tenido Steve Vai, este tema Este tema ya sí que se nota más Steve Vai, y además recuerda también A los tiempos de... Skyscraper, Skyscraper, el segundo de, Skyscraper con David eh, ¿eh? Rod sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, aún así es un tema Del rock directo, no es lo que nos tiene acostumbrados ahora, no, no es no es La Hydra eh, de ahora Bueno, ¿qué es y, la Hydra? La, la, es... la, la guitarra esta que, es que tiene y, y, y bueno, la canción De la Hydra, la hidra, sí, sí. ¿no? Que bueno, el último disco y tal. Y bueno, deja un poco de algo de este el virtuosismo para hacer, pues para centrarse en las canciones. Y yo creo que los dos temas que ha sacado de adelanto son dos temazos, como la copa de un pino, y que los disfrutaremos mucho, la verdad. Estaremos deseando que llegue el 27 de enero para poder eh, gozar del disco entero. Ay, disco ay, que ay. tenía que haber salido ya hace no, los 90 y que, bueno, pues por lo menos que sale ahora. La verdad es que la producción ¿De qué año es, es fantástica. Sí, sería del 90 y pico. ¿Ah, del noventa sé, y pico? Sí, está de congelador, sí, sí, sí, de congelador. Sí, sí. Joder, está, madre está mía, la... pero congelado. congelador. He criogenizado, más, más que Cuando congelado. lo saquen, macho. Sí, sí, el sello es Walt Disney, me de parece. De, Disney, el no, del sello es... O Lenin. ¡Pasa, hooligans! Pues bueno amigos y ahora vamos. Tenía ganas. Eh. Eh, os traigo otra una banda como siempre de casa, ¿no? Ah, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! No, no me digas. Sí, formada el año pasado desde Barna y no se han ido por la rama, ya que este mismo año ya han sacado su primer trabajo debut, el course and Absage, y me refiero a los black metaleros fugos. ...que demuestran pues, que el black metal está ah, más está, vivo está, que está, nunca... Está, ...y sobre está. todo aquí en Barcelona... ...Urgente eh, que por ejemplo se piensa que el black metal solamente viene por tierra ah, ...por Noruega y tal... Eh, y sí. ...pues aquí el black metal, sobre todo en Barcelona, está más vivo que nunca... ...un álbum bárbaro y crudo... ...que sale de las entrañas del mejor black metal de los primeros 90... ...al loro con este grupo... ...o sea que sin más os dejo a Fugós con el tema... disnomia, alucinantes estos hongos. Te has puesto muy fogoso, eh, tío. Es que yo cuando ves David, solo Bueno, amigos, aquí habéis venido esta gran banda de Barcelona llamada Fugós, Muy bien, que ¿eh? Muestra que el black metal está sí, más vivo bueno, que nunca. Aparte, lo, vale. lo has clavado, ¿eh? ¿Sí? El, el black metal de, de la de, vieja escuela. De la vieja escuela. de Dimo Borger y toda esta gente. Y Fugos, cuidado, ¿eh? <risa> <risa> que aporta molta. Ya, molta ya, sabes, ya sabes. Dime Borger Fugos o lo que sea, si gana, gana, pero no. Bueno, pues yo voy a hacer un cambio de ritmo, ¿vale? Porque creo que, no sé, estamos en fechas navideñas Y apetece estar en el calor del hogar Con toda la familia, los yayos, las yayas Sobre todo si no hay goteras en el, en el puto techo Que te caiga encima, ¿vale? Pues que es eso, una cosa ¿no? que Contando... cada día la cotidiana sí, Si sí. se permite la crítica Contando historias, ese calor Con ese fresco que hace ahora, ¿no? Uff, que hacen en ¿no? de calle, Putamara. Y bueno, vamos a retomar Uno de los que también puede ser disco del año Hablamos del proyecto de Gregor Maquintos, Ese Estricoy. Que ya estrenamos el año pasado esto el año tú crees que será? Yo creo que sí, estoy convencido Y es llamado Víscera Y con un tema pues eso, muy muy otoñal Muy muy, muy familiar <risa> ¿Eh? Es eh, a bigotten Son ¿Vale? Rigoten. Begotten <risa> eh, Engendrado, el, el hijo engendrado ¿eh? no, ah, no, por favor, no hagáis eh, de mostachos de, y tal bigotten. Que os veo venir, ¿eh? ¿eh? ¿Dónde vais? Eh... Y pues eso, con quizás eh, según los expertos Andale, un, un más blacky que el primero, vale, ese cuando perdieron la fe en el primer disco, y ya sabes que bueno, todo este proyecto viene también desde después de, de, pues de vale Fire cuando pues eso, con la muerte de su padre, en, De la parte de maquintos, pues él volvió, volvió a las raíces de cuando empezó con 12 años o 13 ah, <risas> eh, para the Lost, ah, Paradise. Paradise Lost y bueno pues seguían a, a Venom, a Candlemas y todo eso, ¿no? Estaban, estaban perdidos. perdidos y ha vuelto a perderse otra vez. Estaban los, <risas> sí, exactamente. No estaba, sé, se perdió ¿verdad? en el paraíso y creo que se ha vuelto a perder. Pero bueno, un, un disco pues eso que hay que seguir y un grupo que también hace un grupo yo que también están festivales y tal y bueno no está a la altura de parar los dos pero bueno está ahí no en popularidad intentando cada vez subiendo peldaños. Sin más este Abergoten son eh, de Estrigoi. Estrigoi <risa> que Pues ha sido niño, creo, ha sido niño, y uff, qué fresco hace. Uf. Bueno, tengo aquí una buena dosis. No se la he a punto, Marín. No, fue el otro. Perdona, no, ya, no, me, ya, ah, me ya me acuerdo yo de ti, Marín. Aquí <risa> <risa> está, está, está Pucho, no, no, no la dedicata, no, no, la anterior, la de la Hort. No, la dedicata. No. Bueno, pues que se o que esté al preprograma, la semana viene... Miguel Torres va faltar, la setmana vinent voleu fer un especial, diguéssim, de lo millor, del heavy metal, del 2022, cada vegada que ho he dit, m'has fallat 3 vegades. M'has fallat 3, si em fallessis 13, pensaria que ets gafet. Però no, és 28, no? Sí, sí. I cap any on està? any on està? Cap any on està? Bueno, que si queréis hacemos el especial de Transmetal Metal y Speed, No, bueno, está aquí, especial lo mejor del año, lo mejor del año, lo millo del año. Bu a ver, a nuestro Facebook es más fácil, tío, porque es podeu escultat a Mateus a través en directa, es podeu estar escutant a través de la de Rave Rock, es podeu escultat a través de radioespi.net, pero nuestro Facebook está actiu y penso que ja una cosa que es diu Instagram també por ahí. que está activa. Yo que no tengo ni una puta idea de lo que es Face y no tengo ni puta idea de lo que es Ins, pues no estic en en estas cosas, ¿no? Pero que podeu comentarlo a través de estas cosas. Se ponen lo final. Eh, temas? ¿Qué temas bule euser a tant vosaltros? Os lo podeu enviar al Facebook de Metal Vortex, donde poner la papeleta ahí. En la realidad seguramente no fem ni puto cas porque pusemos lo que lo que nosotros tenemos hombre con todos los que somos supongo que alguno coincidirá y també alguno correcta y también se agradecería sobre sobre todo si puseo algún tema que algún LP que os esemble una una cosa curiosa y ningún le me escultad yo estaría agradecido de escultarlo incluso si pude evaluarlo forma positiva o negativa que no se ya oído aquí desde luego tenéis los canales de comunicación totalmente abiertos para vosotros expresar lo que os ha gustado del año Sí, porque la semana vinent també tenim una otra sorpreseta que mirarem desde una a través d'un consell que es donarà el dia 14 14 14 de gener es donarà aquí al costat nostre de Sant Joan d'Espí es donarà aquí y habrá haurà un regal d'entrades Nosotros us direm com s'ha de fer Para que condicionar. Ok, lo haremos a través de las redes sociales, lo sortearemos aquí en directo. Así que. Así es. Sí, sí. De momento está... el, es el plan, pero la madre confirma. Esa, la madre atenta. que estar aquí en la ducha. La de semana chicas, que viene está en la ducha. Dicho así, palo, ha no, no, para... Bueno, en la ducha. <ríe> que podría ser un regal, que sin pre race y para hacerlo el día 14, el regal aquí, vulgar. ¡Vamos! Bien. A otro, oh. No, pues ni va a dar otra cosa. Ni me continúa. Amo una música también black metal de esas estrellas. No una formación. La Navidad es me vais a dar. Mete de sal, que frito, tío. Sí, amo una formación que diges en que van hecha desde el black metal. Nascut. Ahora removeré a Ángel. Nascut. Amas el Cepelin y amasos en plan el Cepelin. Acusados del satanismo y del black, ¿no? Y del black. Bueno, que esta formación se Rival Sons, no són Nous, no són Nous, però sí que és lo que acaban de treure en el seu quart LP i aquí teniu el tema principal del Rival Sons, Nobody, aquí teniu. Sonado como un trueno Pues aquí tenemos el rival song Aquesta formación Que suena la verdad Como un hard rock Que hoy en Mateus No se escucha, se escucha Aquí es todos no escucha. hemos entendido Que era black Pero bueno Si yo más he estado eh, Tenía eh, que la pistola no ya Tan mal Tan mal <ríe> <risa> terriblemente tan terriblemente mal, mal Tan malo, digues mal, De una forma pícara De una forma pícara Porque eh, ya lo he explicado abans, No voy a re retornar a lo mates De una forma pícara Por son es donan un show Realmente, ni Airborne ni... Por aquí se hablaba La mesa de debate Thunder, ¿puede ser? Poco thunder. thunder, hostia, pero no. Thunder Son pop, tío en segons quins con vitamines no és jet no jet no és ACDC no és és un sum no sé més Zeppelin de la banda cañera, de la banda cañera de Zeppelin de la banda cañera. i aquest tema no és únic és un tema diguéssim singular de lo que és el seu darrer álbum que surt ara mateix al 2023 és el single aquest de d'Anuncieta com la com Estel de Nadal d'Anuncieta no? allò es a los y eso es lo que treu ahora a comienzos del 2023 al rival son una gran formación bueno pues esteban aquí a metal vortex no me farto de decirlo ¿por qué? porque la peña no vol la macho está no a buena puerta gobierna no paramos de hablar eh o sea venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga venga Y la Francia no sé qué ha pasado Y a Ucrania ya nos dona ni pa Pues no sé qué pasa Bueno, pues nada macho. amigos, vamos a continuar con un temita sorpresivo Y en este caso de nuestro gran amigo Serpa Un hombre muy bien últimamente Y así buscando ahí por las redes Pues este hombre pues eh, va haciendo cosas uh, Pepe tiene sabe mucho de, ¿De, de... Tu, Tuve la oportunidad en marzo de estar en su casa Pues eso Pues sí. eso, pues hay un tema que salió, se ve que por el mes de agosto y tal, con un rapero que, que se llama Santa Flow, que se ve que es un tipo bueno, muy conocido. Yo no sabe quién, ¿Quién es, es, pero en su casa a la hora de comer porque bueno, aquí no ve. lo conocemos ninguno. Pero, pero bueno, no, no, pero no estés ve. en la escena, no estés Pero en bueno, la pero no, se, no no se, la se la ve la que se tiene más, muchos no. seguidores <ríe> y tal y cual. Bueno, el caso es que la colaboración entre Serpa y, y, y, y Santa, Santa Flow, Flow <ríe> pues han creado un tema que se llama Radio Rebelde. ...que la verdad es que es un tema... ...eh... ...es un verdadero himno para... ...de, de rabia... Um, ...hablando un poquito de la actualidad y con... Hostia, unas letras muy potentes... ...y con un estribillo que si lo escucháis ...un par de veces, que al principio puede parecer ...un poquito así, un poco bambi y tal, pero... ...se te pega, pero en la nuca... ...y... ...y ya lo digo, es... ...bueno, pues no sé, yo veo ahí mucho serpa por ahí... ...de, de ese toque ese comercial ...ese que tiene... que siempre hace canciones que se te pegan, se te pegan. Sí. Con mucho flow, ¿no? Con mucho flow. Y nada, pues ahí tenéis a Serpa y Santa Flow eh, <risa> en este tema que se llama Radio Rebelde. Ahí tenéis pero, pero, Serpa. ¿Sabes que a Serpa le falta un cuadro en su casa, no? No, yo no sigo, ¿eh? yo no sigo. El fin de los tiempos Ya es la hora de luchar Contra esa banda de vampiros Que odian a la humanidad Y envenenan nuestras mentes Con mensajes de terror A morir por sus pandemias Desde tu televisor Miles de antenas como lanzas de fuego De un ejército infernal Lanzan radio o pasaba en tu cerebro que al final estallarán Resistir Conectar Con la radio rebelde endeudados a su vez por fondos buitres de inversión. El periodismo ha entrado en un invierno que no acaba y propaga su virus zombie desde la televisión. Mienten. Campañas de desinformación llaman ciencia a su nueva religión siniestra. Censuran ni tapa la opinión, a las voces en contraposición las reotan. Mas no callarán nuestras voces con este discurso de mierda en este relato muchos hace rato dejamos bien claro, que antes que ser vuestros esclavos, la guerra. siniestras sé que quieren y lo harán el poder está en las masas que adoctrinan sin piedad los medios les pertenecen y es su arma más letal si les dejas te convierten en borregos o normal apaga la tele serás otro peligro fuego, el gran varón y Santa Flow dominan cielos. lo Serpa. Tapan tu boca con sus leyes y con tu aliento te ahogarás. Porque este mundo es una balsa que está a punto de naufragar. Y los que se en sus dueños lo pretenden. Se te dio el privilegio de nacer y de vivir, y ahora los tiranos a ti te declaran viejo y te obligan a morir. Resistir, conectar con la radio rebelde y poder escuchar toda la verdad. Puede puede puede ser, puede ser, bueno, que sepáis que tenéis que apagar la televisión, ¿no? Está claro, ¿no? Yo digo una cosa, estas cosas que ya no. Yo digo una cosa, yo yo apago muchas cosas, ¿eh? Más que apagar la televisión, apaga el de el estudio. Apaga el de el estudio y verás cuáns guests vienen aquí. <risa> bueno, o sea... Pero, ¿Qué pasa? ¿Te estás metiendo conmigo. comer? ¡Cabrón! ¡Que me estás tocando! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Quién cabrón, me toca? No. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Sí, que me estás tocando, tío! Bueno, va? queda media ahorita para el final del programa. Ay, ya ey. Este fin de semana ya sabes que todos son navidades y tal, pero aquí vamos a poner caña de la In buena. Black. Y bueno, pues como no hay muchas novedades y tal, pues nos vamos a ir al pasado un poco, a ver qué ha pasado un día como hoy. Oh, ¡Efebrero! ¡Qué no, no, no, no, no, no, es... metal borte! ¡Vete, vete! Este se bebe el agua de los floreros. Ya lo no queda. Bueno, pues nadie no ha dicho nada, pero un día como ayer, un 20 de diciembre de 1945, nacía el señor Peter Chris, Batero, mítico y original de los Kiss, el gato con botas. Sí. Hombre, y le tenemos que dedicar un pequeño homenaje, obviamente, ya que. esta gira de, de despedida que ya llevan cuatro años haciendo sí. los Kiss cuatro y más. Cuatro y lo que te ronda del Morena, porque ya para el 2023 está hay fechas sobre todo, bueno, que ya todos saben que en Rock Imperio No, dijeron en el Imperium, Roche, que era la última actuación. Sí, Goodbye y hasta luego, Lucas. Goodbye, pero, pero me imperio, voy a Cartagena al Rock Imperio que voy a actuar allí también. Claro, esto Cataluña, como es otro país, ¿no? A, es a, a, posiblemente. Posible, todos, po posiblemente. Con, bueno, pero al día siguiente fueron a Madrid y también bueno, dijeron que sí. era Ellos te dicen que Austria es Australia, ¿no? ¿No? Sí. No, eso lo dice este señor de aquí. Sí, porque es un, un austral lupitecus. <risa> <risa> bueno, pues el caso es que eso que, que es su no, cumpleaños y que desde aquí lo celebramos. Sí, ¿cuántos eh, años? Pues 70 y, del, sí, 70 y dos, pico. Del 45. Sí, y, el, y el más maduro de todos. 45. 70, joder. no. Se, no, 70 76. 76. 76. 76. Joder, ya está el tío. No, pero pues tiene buena pegada aún, ¿eh? ¿Eh? No 79 no el se lleva, Serrat llevas o sea, se bueno, años que no, que no, ¿eh? Pues claro, obviamente. Pues qué tema poníamos. Pero, pues bueno, eh, vamos a poner. Te solitario. Black Diamond. Que <risa> que ah, llama, que ah, el ah muy bien, muy bien. Black Diamond, que es un Ay, tema que por, canta sí, él y, y, y que es un gran tema. Eh, obviamente todos el tema que compuso y que se hizo más popular es el Beth El, el Bed. Sí, pero, aquí pero obviamente la... no toca, no toca ni la batería, es un tema or totalmente sí, orquestal. Pero eh, sí que quería decir que ya que lo compuso él. vez, eh, aquí cuando he dicho vez, ah, Beth, no, obviamente es un tema orquestal, sí. empalagoso, empalagoso sí, pero palabra. ojo, pero la letra es muy rockera, no ¿eh? Me jodas. La letra no es vez, te quiero amor mío. Ah, la, ro la letra, ah, la primera la estrofa es, vez, sé que está, o sea, vez, Eh, estaré dentro de unas horas allí pero es que ahora mismo estoy con mis con los amigos con anda, los chicos anda, la pandilla to tocando anda, ah. no estoy eh, tocando ensayando y acabo de encontrar el sonido así que hasta dentro de un rato no voy pero ese tema la así... última estrofa y la última estrofa y acabo y la última estrofa es ves ya sé que estás sola y espero que te encuentres bien Pero los chicos y yo vamos a estar tocando toda la noche. Anda, anda. Eso es, es rock and roll. Ay, mira, mira, es sí. un Ay, sí. Eso es mira. Peter Criss. Y, y, y eso fíjate. no era ni Eric Carr, ni ese Eric Singer, ni nada. Eso Pero fíjate es si era rockero Chris. ese tema que se llamaba, originalmente lo compuso como Beck. Beck. Beck, no Beck. No, Entonces, sí, sí, el de la lengua le dijo, no, cambia ese nombre. No, es que es mi amigo. No, que lo cambies. <risa> y lo cambió. <risa> sí, sí, pero, pero que no es un tema de, de amor. Es de amor al rock and roll. Es decir... Ah, no, eh, no, no, que eso no sabía el David. Eh. Te quiero el mucho, pepe, pero todo. el rock and roll está primero. Es un temazo. Es un temazo. yo proposería Metal Vortex... Especialmente. Un de... día, un día... Eh, Para que me hay que estar bien dos reportajes... Vaya, digues, ya está en YouTube, ya está. De... La diferencia entre heavy metal y hard rock, lo que hay que escolta, lo que yo opino y lo que vosotros, si veíais opinaría. Me agradecería hacer un reportaje así es. Nada más, continua. Bueno, pues nada, simplemente, pues eso, que, que estaba entre estos dos temas. Al final, talla monógicamente, sí. a pesar de que lo escribió eh, Paul Stanley y el primer eh, tema, el primer párrafo lo hace en la intro, pero luego eh, canta. Peter Criss o actualmente pues el batería que haya de turno sí, Eric sí, sí. Carr en su ¿Y, momento ¿y pensaste eh. en Harlow Woman? No. <risa> wow. sí, bueno, porque es suya, no es suya porque pero eh, también encantaba. Fue ayer, pero, <risa> pero bueno. Pues no, tampoco. Ahí no tiene ganas. Gusta, además yo creo que vale, vale. Black Diamond, perteneciente sí. a su primer disco, disco debut, parece un temazo, me parece que es un diamante Siempre bruto. siempre le han tocado. Eso es un gran tema. Un gran Qué pegada, tema. Eh, tenía a Vamos a poner la versión de la live del primer alive. Wow. Que hay varios, o sea, me parece algo sobrenatural. Así que nada, aquí tenéis a Black Diamond. Felicidades, Peter. Una sí. cerveza ahora nos bebe a tu no, salud. Nos vemos aquí en los Hey, Te etiquetamos y nos pones un like. ¿eh? Qué <risa> pegada, eh. tiene. ¿Tiene Peter? Y aquí tenéis a Black Diamond. She's already gone. Woo! grandísimo tema. Eh, un diamante, un diamante. Por, por Peter, un diamante negro, un black diamond. El bruto. Y, y nada, pues, pues eso, ¿no? El, el carisma, el carisma que tenía el gato. Sobre todo eso. Era lo so, el, el, el único que tenía, según <risa> algunos. Y estilo, y, mucho y estilo. Pues, y bueno, el rock and roll. Y como he dicho antes, pues eso, ¿no? Eh, Prestate atención a algunas letras de, sobre de Peter Criss y, y de, también de de, de Ash Friendly y de las sí, eran los golfos porque eran los golfos, los golfos y los golfos realmente es que te cagas, tío. lo que sí que es verdad que la música parece inofensiva pero luego algunas letras son tremendas no y esta de de vez parece una cosa pero pero es otra es, es rock and roll puro y duro qué tema más flojo este de C qué tema más flojo claro, <risa> pero <risa> pero en, en, en, en directos demoledor eh que <risa> sí, ya te lo digo yo El lo año que viene que esté metido dentro de una caja, ¿no? Bueno, el, el, el, el... El... pero callaros que lo, lo estamos lo escuchando. Callasus. Callasus. Calla el año que viene lo escucharemos juntos en el en el Estadio Olímpico. Y ya verás verá cómo te encantará. Los, no, eh, tendremos una cerveza en la mano, Sergio, para no variar, <ríe> y disfrutaremos como unos cosacos. Ay, ay ya sabéis, Pepe. Oiga. Bueno, ahora que le toca, ahora que le toca no, a mí. Y bueno, ahora vamos con una banda de épico transmetal combinado con heavy metal clásico. De nuestro no No, ¿a qué son? De, ah. de una tierra que a ti te agrada mucho y a tu hermano. ¿Sí? Desde Zaragoza. ¡Sí! De, fundados en el 2013 y ya con tres trabajos de estudio. Y en este 2022 lanzaron nuevos capítulos en formato de single. Anda. Una pasada, porque le he estado estudiando a este grupo y de verdad que son un puntazo. O como lo queramos llamar, single, a ellos le llaman capítulos. Y con una historia en cada canción. Muy recomendable. Timeless Travel es el, tema, es el el single que os traigo con el tema When's is Gone. Una muy buena banda llamada Work. Aupa, mañico. Work. Work, W-A-R-G. Un saludo. porque el verano voy para allá. Sí, ¿Tú vas a Moncayo sí. amigos, aquí habéis tenido esta... Estábamos comentándolo fuera de eso, una gran banda, una gran banda de metal con este... Que verdad que... Que tiene ese toque de heavy metal, pero yo lo me como un épico power metal. Tienen esos, ese estribillos sí, sí, sí, muy, ese muy cambio, épico. Sí. Definitivamente no suenan a héroes. No, no a héroes... <risa> y de verdad que son una banda, y lo que siempre digo, que tanto las bandas de aquí, de Casa Nostra, como de Arreo del País, es que no te ingresan a las bandas internacionales. Ay, ay. Porque aquí hay una... Pilote de bandas de, de todos los estilos. A ver, en el Rofes me lo explicas, ¿no? En el Rofes, que por cierto, el Rofes está más muerto que... Bueno, bueno. Bueno, bueno por pues si acaso, guárdate un dinerillo guárdate bueno, algo. Ahí. Te guarda, bueno, mi, mi idea es ir a Cartagena. Anda, anda. Mi idea o sea, tres es, días? Pero... ¿Tres días? Por aquí dicen bueno. que te guardes un Pantera Rosa, por si acaso. No, yo, yo era más de, de, de Tigretón. No, no, pero un Pantera Rosa. ¡Ah! Eso está, eso no está hecho. No os puedo decir nada más. Tengo contactos, eh, Tengo contactos. <risas> Bueno, tema de intentar de que sintancam al menos dos temas sobre lo que queda de Metal Metalvórtex. Agus les recordó una formación de los 80 que es de Han Viva. Ah, sí, Bárbara Schenker. Bárbara, Bárbara, una una tía muy bárbara germana que lo La hermana de los Schenker, sí, sí, sí. Que tenía un canal de televisión también tenía en Alemania, en Alemania, un canal de televisión también tenía, Viva, viva. ¿Crees que va a entrar otro LPs a esta peña? No momento, sé, yo tenía uno. Y estaba, y bien, estaba, bien, estaba bien dos Y había un tema muy repés. navideño, ¿no? Sí, y había un tema muy cañón. No sé el qué, que qué, qué, qué, No sé, qué, qué, qué, sé qué dónde tengo ficar. ese puñetero. Otra, ha faltado ah, la feliz falsedad de sociedad. Ah, no, Puede no, ser. Sí. No. Arma, no. arma, ha al cap ah. Puede ser. Sí. Mira, bueno, toma, pues mira, ¿sabes qué va, eh, te vas Que la copa. Sí. <ríe> sí. Que se enrulleó, se enrulleó. <ríe> Comienzo a buscar por internet y, puncho qué tema. Con ¿O comulguis? ¿Eh? Bueno, no, no, no, si no voy a pasar. ¡Viva! ¡Viva! Venga, venga, venga. Un, un, un aquí aquí tenemos el tema What the hell goes on y, bueno, el Nemo Brie... ¿Qué era que será de Barbara Schenker? Debe ser ya, una madre casa. Una ah, madre casa, Banks. a lo mejor no. que está haciendo el pollo, el pollo para Se los niños. Hablando, no, el pavo. El, el pavo, pavo, el pavo exacto, el pavo para Navidad. Y, igual, pues y Y lo quita a los algo. dos hermanos a Schenker. A ver, pues ver, Michael dice una cosa. Un es poquito <risa> complicado, ¿no? <risa> bueno, Michael no comes <risa> mucho, eh, no, no de tragar, ¿eh? No, Michael eh, <risa> se le tirará. Lo, me el gusta hablar la Mira, si, raro, si no, por qué? no voy a llegar Peter Creek <risa> Mira, la aportación sería de Bárbara Schenker era la hermana grande de Sherman Schenker. ¿Era grande o la pequeña? Ah, es ah, ah, no, la aportación que he podido hacer. Ah, pues no me acuerdo, no lo sé. ¿Qué es Ayin Puyntantau? ¿Tú tienes contactos, no? ¿Qué es Ayin Puyantau? Voy dentro según el LP. Vale, pues venga, ponlo. No me venga, acuerdo cómo. Va. Yo tenía un LP, pero no me acuerdo cuál es. Era adoptada, famoso, creo, ¿eh? Era adoptada. Famoso, adoptada. Creo que sí. el que tenía viva. Yo, yo tenía. yo, yo creo, Este disco no es el que tenía yo. Tiene un T2 Pues será el siguiente. Era más famoso. ¿Discotequero? Pues, ¿cómo busques decirlo? No, pero no, yo pero, el que no. te digo, bueno, tenía algún tema de estos que era muy. Creo que era una versión muy famosa, que era el tema que se hizo famoso. Ser... ¿Tú estabas.? Tú estabas Tú estabas en en el Nobleza, resultando Nobleza, nobleza. Mili. <risa> eh, eh, ya sabes, no, pero, como no, no, música festival discoteca, bola, eh. festival Nobleza Metal. Nobleza Metal, yo te eh, lo digo. Po, pues podía ser, pues podía ser, podía o Nobleza ¿eh? Rock. Ro. Ro. ¿sabes? Ro. No me ibas a organizar a mi cumpleaños monto. en el en el en sí, el este, más podríamos sutí, el más es dudas y tengo te gafado un otra en un otro local, pero bueno. ¿Tú... Bueno, pues. Físico tienes... no tiene que responder. ¿dó, ¿Dónde vais? Va? Va? Si me das propuestas, que ya la cosa se pierda. Conta que Sergio. Que a Sergio. Que al que la canciones <risa> a poner. Sergio, que 300 Sergio. Sergio... a que pedir la baja y todo. ¿eh? ¿sí, Tú tienes contacto. ¿eh? ¿tú, ¿tú, Tú tienes contacto, Sergio. Te juicio, juicio <risa> bueno, bueno vais, pero venga, pero te pues, te nada, te pues te nada, amigos. Nos vamos a despedir con un poco de Doom Metal. último de Carlemas. Sweet Evil Sun. Ahí tenéis. De paseo con Nadal y buenas festas a todos. Oye, mira, buenas festas. y nos vemos la semana que no. Con Randy Rowe, tío. Randy Rowe. ne bananet, e lo bananet de la nit. La temperatura és de